Hoy, a partir de las 7 de la tarde, en la Plaza de Baix, se va a celebrar la tercera edición del Femin Festival, un evento organizado por la Concejalía de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer para seguir reivindicando y fomentando un espacio de voces femeninas. La rapera ilicitana, Akuna Tanaka... Activista por la igualdad, lo demuestra en muchos de sus temas Actuará junto a la otra y Lolita Cromañón, con entrada gratuita Tanaka lleva años mezclando su música y sus rimas para transmitir su lucha Contra el orden establecido, ella es una mujer reivindicativa Antisistema, que combate con su rap y hip hop Las injusticias. Que cada paso mal te lleve a donde vayas cuando te hayas levantado. Si te pierdes, te encuentras porque hay que echarle a no. No, no, no, no. Muy buenos días, Tanaka. ¿Preparada? Hola, muy buenos días. Oye, qué bonito todo eso que dices de mí, ¿eh? Me encanta. Es lo que haces y es tu música. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué el Femin Festival? ¿Por qué vas a participar esta tarde? Pues mira, porque tenemos muchas cosas que decir. Tenemos muchas cosas que reivindicar todavía y cómo no de la mejor manera que hacerlo aquí en mi tierra. Así que estoy muy contenta porque además es la tercera edición en la que en la que colaboro, eh, perdón, en la que colaboro de forma consecutiva. Así que desde aquí quiero aprovechar para agradecer a la Concejalía de Igualdad de que se acuerden se acuerden de mí y que, y que sigan en esta lucha como como seguimos nosotras, ¿no? ¿Y qué te parecen tus compañeras, la otra y Lolita Acromañón? Bueno, he de decir que yo soy súper fan de ellas, la verdad. Y me parece increíble compartir un escenario con estas chicas, tanto con Lolita Acromañón como con la otra, porque tienen muchas cosas que decir y es muy importante que las digan y que las escuchemos. Así que es un enorme placer juntarnos tres días como lo somos para decir las cositas claras, con cada una dentro de sus estilos, pero al final el mensaje es el mismo, y, el, y el, eh, la transmisión es a través de la música no y es, es, es un placer, estoy súper contentísima tanto por volver a repetir en el festival como por compartir el cartel con estas chicas es, es increíble la verdad Bueno, pues te lo mereces eh, Tanaka estás al mismo nivel que tus compañeras tú desde bien chiquita eh, en las entrevistas que te hemos realizado eh, lo has dicho, eh, sí, tu inspiración te viene de lo que ves, del mundo que te rodea A estas alturas, ¿qué estás viendo? Pues mira, a estas alturas estoy viendo que cada vez somos más las que se unen... ...y que cada vez hay más gente que, que tiene menos miedo, que eso es importante... ...a pesar de que seguimos luchando por las mismas cosas que hace tiempo... ...otras hemos avanzado un poquito... ...y eso, lo importante es que veo que, que cada vez somos más y que tenemos menos miedo... ...que decimos las cosas con más gritando más todavía... ...y eso es lo bonito, que al final... Nos vamos haciendo más grandes, nos vamos uniendo y, y aquí seguimos. Y ya ves, no nos rendimos. Para no rendirte, dime, ¿cómo va tu carrera musical en estos momentos? Pues mira, va genial. La verdad es que no, no me puedo quejar porque, a pesar de, de todas las controversias que hemos tenido con el COVID y todo eso, que para gente así como yo, pues nos ha costado mucho mantenernos con la cabecita arriba para que no se olviden de, de mí. y genial porque seguimos seguimos haciendo ruido allá donde vayamos y sigue viniendo la gente a vernos y lo más bonito es que muchas veces nos volvemos a encontrar con caras que han estado en un lugar o en otro y eso es lo que más llena, ¿sabes? Ver a la misma gente que viene y te sigue y que sigue sigue tu música y además que se siente como que que es una ayuda, ¿no? Y es un es una motivación y eso para mí es más que suficiente para no rendirme, ¿sabes? Por eso ¿qué, qué vas a dar de ti misma esta tarde en la plaza de Weiss, qué temas vas a tocas nuevos, antiguos, cuál va a ser tu actuación. Tenemos el repertorio del disco de Antitodo, que lo sacamos hace poquito y como te comentaba por culpa del Covid no le pudimos dar muchas vueltas. Así que tenemos los temas ahí bien fresquitos para, para tocar esta tarde con Antitodo. con temas como Mucho Más o Batallas, que es el tema que tú has puesto, que es uno de, de mis temas favoritos, la verdad. Y alguna sorpresita de temas antiguos que tengo por ahí por internet, que, que sea un poco friki los nos conocerá. <ríe> no me extraña que Batallas sea tu tema preferido, porque eso es lo que has hecho. Batallar siempre por la igualdad. Es tu lema, ¿no? ¿Tu bandera? Eso es, así es. Esa es mi bandera. Y además, Batallas es un tema que, que no solo reivindica... Y habla de todo un poco, ¿no?, de la lucha, de lo que cuesta, pero es un tema que es muy musical, muy bailable y muy, no sé, yo lo veo muy positivo, ¿no?, que al final pues está bien quejarse de todo, pero, pero no siempre hay que andar enfadado, ¿no?, que la vida es bonita dentro de, de todo el mal que hay y por eso es nuestra batalla, para hacer que sea así. Y es un tema que para mí es especial, la verdad. Bien, pues esta tarde presentarás el Antitodo, eh, que supongo que irás de gira, estarás actuando, porque es el trabajo que salió de la pandemia. Y de todas las actuaciones que has llevado a cabo, ¿con cuál te quedas? ¿Con qué imagen te quedas? ¿Con qué eh, frase de tus seguidores te quedas? ¿Aplausos? ¿Con qué te quedas? Pues mira, me quedo eh, muchas veces cuando... El escenario no es muy grande, que eso es bonito también, que estás cerquita de la gente, gente que le brilla los ojos cuando dices alguna frase, ¿no?, y, y se acercan y, y les da igual que tú estés rapeando, que tú tengas ahí, y eso es lo que mola, ¿no?, se acercan y te interrumpen para darte algo, para darte una flor, para darte la mano, ¿sabes?, para mirarte con los ojos llorosos, y esos momentos son únicos, esos momentos no están en ninguna foto, ni en ningún videoclip, ni en ninguna cosa de esta que podemos compartir... en redes de manera así, ¿sabes? Esas cosas se viven en el momento y eso no se puede, no se puede obtener de otra forma sino que estando ahí. Y sobre todo, recuerdo un, un concierto muy chulo que fue aquí en Elche además. Y estuvimos telenovando a uno de mis, de mis favoritos artistas, que es SFDK, y ese día fue increíble porque allí pues Tuve la oportunidad de mostrarme ante mucha más gente y es, ese concierto hoy en día todavía me lo recuerda la gente. Y para mí fue muy especial, además era mi cumpleaños, así que fue un fue un día muy bonito, la verdad. Sin duda, estás en fiestas, has estado en multitud. con De todas formas, lo que demuestras es que eres una compositora cercana y eso es lo que te da... te dan la vida y te dan tus rimas, la cercanía con la gente, empatizar con ella, saber de sus problemas y cantar para que sea un antídoto frente a la tristeza de, del mundo y de la vida. Pues eh, Tanaka, ¿qué estás haciendo ahora? Pues mira, ahora estamos preparando muchas letras porque todo este tiempo... Como comentábamos antes, que eh, decías tú, ¿no? Pues en la vida siguen ocurriendo cosas. Yo estoy aquí en la calle, al pie de cañón, y seguimos, seguimos preparando canciones muy potentes, eh, con unos ritmos quizá un poco más que esto, todavía no lo he dicho, pero vamos a tener algunas canciones mucho más rap, mucho más old school, y, y nada, preparando nuevos temas con nuevos compositores y con nuevos colaboradores también. ...va a ser algo muy fresquito de nuevo. ¿Quién te acompañará esta tarde en tu actuación y quiénes están apoyándote? Pues mira, esta tarde, como casi siempre en todos los eventos... ...vendrá conmigo mi compañero David Selecta, de Mayday Show... ...que siempre nos acompaña en los controles, controlando la música... ...y como no, haciendo coros también, él es mi compañero, mi amigo... ...desde hace muchísimo tiempo... Y, y ahí estará conmigo como, como lo está muchas veces, que es un placer que le mando un saludo desde aquí y nada y, y la gente que tengo en ese que siempre están ahí apoyando las chicas, las coordinadoras feministas eh, la gente de concejalía y mucha gente también de aquí de, de Alicante, que también se vienen para allá y a full, mi familia, que mi madre sabes es que, que mi madre siempre está en primera, en primera fila en todos los conciertos que hago ...eso está bastante guay... ...y ahí está mi madre... ...forma parte de, de mi crew. ...qué bonito... Akuna Tanaka... Eh, ...¿qué me dices del escenario... ...de la Plaza de Baix... Ah, ...porque... ...bueno... ...ya hace tiempo que se ha remodelado... ...pero ¿qué te parece... Eh, ...dónde vas a actuar? Es un sitio que está... ...de lujo ahora mismo... ...para poder disfrutar... ...de un evento así en directo... ...está condicionado perfectamente para eso... para que puedas estar en el mogollón, para que puedas estar más lejos. Es muy cómodo, al aire libre y, y con entrada libre, como digo yo, todo libre. Nosotras libres, la entrada es libre y el, el, el lugar, la localización es súper bonita y es súper cómodo de, de estar allí tocar ahí un directo. Tengo un montón de ganas de, de ver cómo suena la plaza ahí, con toda la zona peatonal llena de gente, la verdad. Pues aquí dejamos un aperitivo. Tú has dicho que tu preferida es Batallas, la mía... es mucho más porque tú eres mucho más Tanaka gracias y es que este tema se lo voy a dedicar a las mujeres que no dejan de luchar, es que este tema se lo estoy dedicando a las mujeres que hoy siguen luchando La mujer es tan capaz, artistas o empleadas de una multinacional Te enseñan a sentir y amar, verás que es más fácil olvidar y soñar Sexual. La mujer es un ser especial. Es mucho más que una máquina sexual. La mujer es un ser especial. Si tienes una sola cosa en la cabeza, puedes menearla con la izquierda a la derecha. Si tienes una sola cosa en la cabeza, puedes menearla con la izquierda a la derecha. ¡Suscríbete con Rosemary Alonso